Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya Ayyuhal Muzzammil Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh Muhammad, que estás cubierto con tus vestimentas durmiendo... Kumil layla illa qalila Levántate para rezar durante la mayor parte de la noche. Nusfahu aw un tus minhu qalila O durante la mitad o un poco menos. Aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila O durante un poco más de la mitad y recita el Corán despacio pronunciando cada letra con claridad Innā sanulqī 'alayka qawlan thaqīlā Vamos a transmitirte una revelación de gran peso Innana shā'atal-layli hiya ashaddu wa ta'an wa aqwa muqīlā Realmente Las horas de la noche son mejores para comprender el Corán y recitarlo. Inn alaka fin naharisabhan tawila En verdad dispones de mucho tiempo durante el día para dedicarlo a otros quehaceres. Wal kurisma rabbika wa tabta ilayhi tabtila Glorifica el nombre de tu Señor y conságrate a adorarlo con devoción. Rabbul Mashriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fatakhidhhu wakeela. Él es el Señor del Oriente y del Occidente. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. Tómalo pues como tu único protector. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا سَافِيَنْتِي كُون لُوكِي دِيسِين لُوس إِيدُولَاتْرَس دِي لَامِكَا وَإِلْجَاتِي دِي إِيلُوس دِي بُوِينَا مَانِيرَا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَدَخَا كِي يُومِ إِِنْكَارْغِي دِي كِينِيس نِيِغَان لَا ڤِيرْدَاد A pesar de que disfrutan de bienes terrenales y ello no los hace ser agradecidos y concédeles un plazo de tiempo. En la deina an kalaw jahima En verdad, tenemos para ellos junto a nosotros cadenas y el fuego del infierno. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا Asi como una comida que se les atragantará y un tormento doloroso. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً Para el día en que temblarán la tierra y las montañas y estas se convertirán en montones de polvo esparcido. Enna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula Ciertamente les hemos enviado oh gentes de la Meca un mensajero como testigo Muhammad Al igual que enviamos un mensajero Moisés al faraón Fa 'aṣā fir'aunu r-rasūla fa akhadnāhu akhdhan wa bilā Mas el faraón desobedeció al mensajero y lo castigamos severamente Fakayfa tattaqoon in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shibaa. Como podrán protegerse del castigo de Allah si niegan la verdad, el día de la resurrección, en que los niños encanecerán debido al horror que contemplarán. As-samaa'u mufattirun bi Kāna waʿduhu mafʿūlan Ese día el cielo se resquebrajará y la promesa de Alá se cumplirá sin duda alguna. Inna hādhihi tadhkiratun faman shāʾa ittaḫadha ilā rabbihī sabīlā Ciertamente este Corán Es una exhortación para quien quiera beneficiarse de ella y tome el camino que lo lleve a su Señor. Si el Señor sabe que el Señor se hace antes de la noche y de la noche y de la noche y de la noche y de la noche وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ALIMA AN SAYAKOONU MINKUM MARDHA WA AKHAROON YADRIBOON FIL ARDI YABTAGOON MIN FADLILLAHI WA AKHAROON YUQATILOON FI SABILILLAHI WA AKHAROON YUQATILOON FI SABILILLAHI FAQRAU MA TAYASSARA MINHU وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا wa astaghfirullaha innallaha ghafurur rahim tu señor sabe que a veces rezas un poco menos de 2/3 de la noche a veces la mitad y a veces 1/3 de esta oh muhammad junto con un grupo de los que te siguen iyala es quien determina la duración de la noche y del día a lo largo del año sabe que no pueden rezar durante la noche entera y los ha perdonado por ello rebajando su obligación reciten pues lo que puedan del Corán en el salat también sabe Allah que entre ustedes hay enfermos viajeros que buscan el favor de Allah y quienes están combatiendo por su causa. Reciten, pues, lo que puedan del Corán en el salat y cumplan con el salat. Entreguen el zakat y sean generosos contribuyendo a la causa de Allah. Todo bien que hagan será en su propio beneficio. Y Allah se los recompensará. Y la recompensa de Allah es mucho mejor y más abundante que los bienes de los que pueden disponer en la vida terrenal. Y pidan perdón a Allah. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso.